comunitaria, la única radio comunitaria de Santa Rosa, eh, que tenemos una, una frecuencia legalizada este, y también una situación bastante particular que vivimos los medios comunitarios como ya más o menos sí. se conoce esto que estaba escuchando de la ley corta, también tuvo más o menos una repercusión parecida en el primer encuentro de, este, de la audiencia pública que se hizo en Córdoba, estaban planteando que esta ley corta va a seguir beneficiando a los monopolios grandes, es así Sí, eh, y yo diría acelera el beneficio, o sea Como si faltara poco, es decir, como, como si lo anterior no hubiera sido suficiente eh, en el sentido de la enorme asimetría en la asignación de recursos y de apoyos estatales para que los concentrados sean todavía más concentrados, este proyecto de ley corta profundiza eso, ese rasgo porque eh, yo diría que eh, lo poco que queda de espectro radioeléctrico, que es un recurso finito lógicamente, eh, y la infraestructura que con enorme eh, paciencia a lo largo de años han construido cooperativas, pymes, es decir, actores pequeños y medianos de la comunidad eh, en comunicaciones es puesta, según este proyecto de ley corta a merced de los grandes operadores o sea, les facilita a los grandes operadores expandirse todavía más a expensa de los pequeños es una lógica que caracteriza... ...al gobierno de Macri también en otras áreas, en ese sentido es coherente... ...digamos con la, con la política que el gobierno implementa en otros ámbitos... ...pero que eh, en comunicaciones, que es el nuestro, eh, obviamente genera una reacción... ...que yo considero en, en este caso, que no vivo en, en, en La Pampa, digamos soy ...en este sentido eh, foráneo, eh, muy bienvenida la reacción que veo aquí... ...porque lo que se ve en La Pampa no se ve en todo el país... Eh, que es eh, una reacción que no solamente involucra a los movimientos sociales, a los, a, al, al sector de medios comunitarios, a cooperativas, a pymes, sino también al gobierno. Eh, lo cual, insisto, eh, más allá de que no soy ingenuo y seguramente debe haber diferencias entre todos estos sectores, hay por lo menos un punto de vista, un punto de partida que es una gran ventaja. Y ojalá esto logre traducirse en iniciativas de los legisladores de la provincia en el Congreso Nacional para evitar que el proyecto de ley corta salga tal como fue concebido, que insisto, es un riesgo grande. ¿Puedo explicar en palabras sencillas esto de la asimetría eh, a la inversa o invertida? Sí, claro. Eh, el proyecto de ley corta establece, por ejemplo, que eh, una cooperativa que ha construido, eh, insisto, laboriosamente a lo largo de décadas, una infraestructura en una comunidad, tenga que abrirla para que entren este, telecom, telefónica, claro, a su infraestructura eh, y no a la inversa. Es decir, eh, digamos lo que debería suceder con una eh, comprensión de que eh, la desigualdad de actores es tan manifiesta como la que tenemos en la Argentina, lo que debería suceder es que los grandes le abran sus redes a los pequeños y no al revés. Eh, entonces los grandes se van a comer a los pequeños. Otra, otra propuesta de la ley corta es que eh, los operadores de telefonía que hasta ahora no tienen permitido, por decisión de Macri, dar televisión satelital, puedan darse sat televisión satelital. Con lo cual, sin invertir en infraestructura de conectividad en las localidades, con una línea satelital que pise eh, todo el territorio argentino, es decir, casi sin inversión local, digamos, sin impacto en la economía regional, en el empleo local sin producción de contenidos locales, van a poder dar servicio de televisión de pago eh, en todo el país. Entonces, esas son reglas que yo le llamo asimétricas a la inversa porque les permite a los más grandes hacer grandes negocios arruinando la economía, el empleo, la producción de contenidos de los actores más pequeños. ¿Se puede presentar este proyecto y también pensar en el contexto político de pérdida de derechos en varios sectores? Sí, sí, o sea, yo creo que es un proyecto, como te decía, que... Eh, se compadece mucho con lo que el gobierno hace en otros ámbitos. Es decir, yo pienso que el Ministro de Energía es Aranguren eh, y que la política de comunicaciones la orientan también los grandes operadores del sector, veo que hay eh, sintonía entre una cosa y la otra. Bien, muchísimas gracias. De nada. Bueno, ahí escuchábamos Sebastián a Martín Becerra, el doctor Martín Becerra, que es el que expuso esta, esta, en este encuentro patagónico por una ley federal participativa y democrática. Estuvieron presentes...